Uh, uh, uh, uh. Hagamos, Hagamos de pan to maca una amenaza. Sí señor, sí señor. Todo el mundo dispuesto a cantar hoy o no. A bailar también. ¿Para qué esperar, hermano? Chapa puta a la biri irratia. Todos los viernes noches de 10 a 11. El pantuaca, ¿no? ¿Eh? ¿Te gusta el pantuaca, no? Hombre, pues sí, sí, sí, la verdad es que, o sea, lo que no me gusta es que es que no haya...